Bienvenidos y bienvenidas en Creciendo con la Historia. En esta oportunidad nos toca hablar acerca de Cherry fourier uno de los más grandes representantes del socialismo utópico. Cherry Forrier, comerciante, lamentablemente llegó a, a la miseria, viviendo en en carne propia, lo que significa la pobreza, la falta de recursos, y también viendo la miseria y la explotación que eran sumidos los trabajadores, los obreros, que traía pues esta, este industrialismo, este capitalismo, que en su tiempo él percibió. Bueno, lo que podemos hablar también de Charles Forriere, tiene que ver con la importancia que tiene, eh, debido a que va a ser un antecesor del socialismo científico de Marx. Marx lo consideraba él como el patriarca del socialismo, debido a sus ideas, a sus críticas, a la sociedad de ese entonces. Charlie Forrier planteaba de que la providencia nos había alegado, una especie de armonía, de orden universal. Así pues, él decía que ese orden o esa armonía se visualizaba a nivel material y naturaleza. Esto lo escribía muy bien Newton, con su famosa ley de la gravitación universal. Los cuerpos están en constante atracción, decía Newton. La filosofía, de decía Charlie Forrier, tiene como objetivo tratar de estudiar, de conocer en qué medida ese orden universal de la naturaleza, esa atracción que existe entre los cuerpos, también se podría visualizar a nivel social, a nivel de la historia. O sea, la filosofía tenía ese objetivo, desentrañar, Eh, la aplicación de esta ley también a nivel de la sociedad. Él decía, pues, si existe una atracción entre los cuerpos, también existe una atracción a nivel social. Por ejemplo, la atracción del hombre hacia el trabajo. Pero Charles Forrier nos decía, pues, por ejemplo, de que todo hombre nace con una inclinación, una atracción, una pasión hacia una determinada actividad laboral o dos o tres. Entonces, nada y absolutamente nada debe impedir esa especie de tendencia natural hacia el desarrollo, hacia la felicidad que nos ha brindado pues la divinidad. Lamentablemente, el hombre Decía Chelle de Forrier, eh, dejándose llevar por sus impulsos, por su egoísmo, por su individualismo, ha tratado de frenar este desarrollo, esta tendencia natural. Y eso se, se ve en etapas como la barbarie, el salvajismo. Él decía que la humanidad ha pasado por ocho etapas desde el Edén, hasta la última que él predice, la última etapa, la etapa de la armonía social. Las etapas intermedias más bien son etapas que impiden, frenan el avance de este desarrollo hacia la felicidad. Felicidad que se plasma pues en que el trabajo es igual al placer. O sea, cuando yo hago algo que es mi vocación, algo que me gusta, voy a sentir placer y nunca me voy a cansar y nunca me voy a aburrir. Lamentablemente, la sociedad actual, que es una de las etapas de este desarrollo histórico, que él llama civilización, que la etapa industrial, la etapa del capitalismo en todo su apogeo, lo que ha hecho, lamentablemente, es... Eh, frenar este desarrollo, esa tendencia hacia el placer y la felicidad del hombre cuando se ocupa de un trabajo que él quiere hacer. Claro, pues, el hombre está esclavizado a una labor que todo el tiempo tiene que hacer hasta el fin de sus días, lleno de aburrimiento y monotonía. Entonces, el trabajo no es considerado placentero, se... Sí, Separa el, el trabajo del placer. Y eso no es así, pues. Charlie Forrier dice que esta civilización o esta etapa capitalista es una etapa hipócrita, autora de, de una gran mentira. Mentira que se ve inclusive... En el comercio. No se olvide que Charlie Forré fue comerciante, ¿no? Y él vivía en carne propia. Como, por ejemplo, cuando él viajó de Rouen a París. Veía, pues, que un mismo producto variaba de valor. De precio. O sea, de una manzana costada en un lugar. Un precio determinado. Y otro precio tenía en otro lugar. Y era el mismo. La misma manzana. ¿Por qué? ¿Por qué tanta mentira? con ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué tanto engaño? Claro, es el vendedor que busca engatusar al comprador que compra el producto, a pesar que otros venden productos mejores, mercancías mejores. ¿Por qué ese engaño? que es el engaño que campea en esta etapa, entre comillas, llamada civilización? Inclusive la moral, la ciencia de la moral, que todo el mundo busca practicar en esta, entre comillas, civilización, también es hipócrita. Nos hace reprimir nuestras pasiones. El matrimonio, por ejemplo, es ser fiel a una persona. Pero existe una pasión de todo hombre al cambio, a la variedad. Pero el matrimonio no frena. Es decir, nos encierra a estar en una vida con una sola persona y tenemos que decir, somos felices. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. El controlar, reprimir los impulsos. Es decir, me gusta mi trabajo porque me paga Cuando la tendencia es variar, hacer otra actividad. Hacer otras cosas en la variesta del gusto, ¿no? Es un dicho popular, ¿no? Entonces, mis estimados amigos, Chale Forrier plantea que en los seres humanos existen 12 pasiones, de las cuales hay tres que son llamadas las directrices, las pasiones más importantes que dirigen a su vez a las demás personas. Por ejemplo, la pasión hacia lo nuevo, hacia la variedad. Todo hombre busca siempre variedad. Imagínense yo estar acá dos años, tres años acá sentado. El cansancio, el aburrimiento ya comenzaría pues a mermar mi ánimo. no La tendencia es también a la emulación, a la imitación. Buscamos aprender de otros. Eso es algo completamente natural. El entusiasmo es otra pasión que tiene que ver también con las dos mencionadas anteriores, que se experimentan de manera positiva si estamos en una sociedad que posibilite que se disfruten como debe ser, positivamente. En cambio, en esta etapa capitalista, entre comillas, civilización, lamentablemente, no se experimentan positivamente. Se a alguien para quitarle su trabajo. Se imita a alguien para conseguir cosas de manera fácil y sencilla, sin el menor costo. Esa es la sociedad hipócrita en la cual nos encontramos. Bien. Para este tipo de cosas debe haber una solución. Y él plantea una solución la creación de los famosos falasterios. Bueno, ¿qué cosas son los falasterios? Falasterios eran edificios donde se buscaba crear una sociedad armónica, con armonía, donde se dejaba desplegar y desarrollar todas las pasiones que todo ser humano tiene. Por ejemplo, se decía a cada integrante que trabaje lo que quiere, lo que desea, en lo que en él hace trabajar. No se le esclarece a un solo oficio, que al final se va a convertir en algo tedioso, que nos canse. podemos Supóngase que yo pertenezco a ese fanasterio. Entonces a mí me dirían, bueno, tienes cuatro, a, a cinco, o seis, o siete, o ocho actividades que tú quieras que puedes realizar. Bueno, el límite era 40. Y puedes elegir el día de hoy qué quieres hacer. ¿Quieres ir de repente a sembrar, cosechar? ¿Quieres ir de repente a, no sé, a hacer jabones? ¿Quieres de repente barrer la ciudad? ¿Quieres de repente escribir? ¿Quieres cantar? Elige lo que tú quieres hacer. Lo que desees hacer. Así pues el trabajo se va a tornar placentero, que es precisamente la tendencia natural que tiene todo ser humano, a hacer algo que le gusta, eso de manera placentera, ¿cierto? Entonces, eh, Chávez fourier este socialista utópico francés, que Marx lo llamó, como voy decir, el patriarca del socialismo, va a plantear que, en este falasterio que tiene una economía autónoma necesita de el apoyo de los capitalistas de los empresarios porque obviamente para hacer un falasterio necesitamos terreno necesitamos hacer un edificio necesitamos muebles y ese financiamiento lo tiene que hacer los capitalistas él pensaba que los capitalistas al leer sus obras sus escritos sus artículos sobre este especie de, de sociedad ideal este socialismo ideal iban a estar contentos y muy entusiasmados de formar parte de él tres años estuve esperando en su casa y ningún capitalista que la puerta y por eso precisamente se le concede un socialismo utópico porque ningún empresario va a querer de repente, disminuir sus ingresos con este tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque si un esito es farasterio, hace que las personas libremente trabajen con lo que quieren trabajar y produzcan por eso más, lo hagan con más placer. Sin embargo, al final de un periodo, se hace un reparto de las ganancias. Supóngase que que tuviéramos 12 unidades de ganancias. La proporción, cómo se repartía estas ganancias después de un periodo de tiempo de producción, era 5 para lo que trabajaba, 4 para lo que habían puesto el capital, o sea, el capital a su vez producía ganancias, 4, y 3 para que proponieran talento, ingenio. En la medida que pasó en el tiempo, decía Charles Fourier, poco a poco, poco a poco, los ingresos de capital iban disminuyendo, iban a ser absorbidos por los demás. Creo que si un empresario capitalista lee, lee esto, diría, o oh, eso no me conviene, no me convendría. Por eso se llama socialismo utópico. Entonces se un tópico. Aquí se cumplió una ley que, que dice, pues, hecho de forrer, ¿no? La ley del reparto inverso. Es decir, que poco a poco el capital iba a ser absorbido por lo que es el trabajo y el talento que vendría, pues, a absorber todos esos ingresos y todas esas ganancias. Esto, este proyecto, de Charlie Forrier, se practicó en algunos lugares. Se practicó en Estados Unidos, en Europa, pero en todo ha sido fracasado. En todo ha sido fracasado. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición eh, notitiva de Charlie Forrier Y esperamos, pues, que compartan los contenidos de este canal con un amigo, con un compañero de trabajo, de estudio Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.